Estamos en contacto con Gaby Cal Solari. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini. Te saluda, Gaby. Hola, ¿cómo está, Juan Pablo? Gracias, muy bien, muy bien. bien. Eh, Disculpame tenerte esperando, eh, te, pero tenía que decir todo eso. No hay ningún problema, de paso me, me escuché ahí, qué buena música. Te enteraste, sí. te enteraste de lo que hacemos, sí, sí. Este, de vez en cuando, de vez en cuando se nos caen un par de buenos temas y sobre todo <ríe> venimos repensándolo todo en estos tiempos, eh, Gabriela, no sé si, si te parece oportuno, este, muchas veces tenemos muchas horas y otros días parece que no nos alcanzara para nada la jornada. Eh, nos ha cambiado totalmente la naturaleza, pero estamos las personas que solemos usar, este, cannabis de manera recreativa, de manera medicinal también en este mundo. ¿Y cómo nos afecta, Gabriela, a los usuarios de cannabis medicinal este, o de la recreativa, a cualquier usuario de cannabis en cualquiera de sus formas? ¿Cómo nos cambia la vida esto del coronavirus? Bien, bueno, interesante. Eh, bueno, nosotros eh, desde la asociación en la que participo, la Asociación Civil Ciencias Activa, eh, bueno, junto con los, algunos médicos con los que estamos trabajando acá y hicimos algunas recomendaciones básicas para la gente que consume cannabis, cualquiera sea su fin, digamos, que tienen que ver un poco con eh, las mismas precauciones que para eh, algunas cosas en general, ¿no? Pero particularmente, El cannabis lo que tiene es que, bueno, la forma en la que mmm, más se usa es fumándolo, ¿sí? eh, así de manera recreativa, uso adulto. Y en estos casos, bueno, eh, la recomendación principal es para las personas que suelen tener algún tipo de patología o síntoma respiratorio frecuente, ¿sí? por ahí eh, evitar un poco esta vía por el hecho de que, bueno, el, el virus... Eh, también afecta todo lo que es la vía respiratoria, ¿verdad? Eh, por otro lado, bueno, existe el vaporizador que también eh, se usa para reducir justamente el daño del fumado, pero en este caso en particular, insisto, para las personas que tienen recurrentes eh, problemas respiratorios, también recomendamos que esta vía tampoco está tan buena porque el vapor incluso irrita un poquito las vías ¿no? respiratorias, sobre todo en la garganta y demás, y bueno, puede digamos, predisponer un poco más a que esté eh, en mal estado esas vías, ¿no?, por si llega a, a uno tener algún tipo de síntoma relacionado al, al virus. Eh, eso, por un lado, es la principal medida, por otro lado, bueno, el compartir el cigarrillo o el porro de cannabis, ya sabemos que, que bueno, que se comparte, que se suele usar en estos momentos buenos días si se da que la gente se, se suele juntar, ¿no? Y todavía se siguen juntando y demás, bueno, tener esta precaución de por ahí no compartirlo, eso es algo que, que estamos también circulando, varias asociaciones de cannabis y demás, hoy es la recomendación cada uno con, con su porro, con su tuca, digamos, y para no, digamos, traspasar, ¿no? Eh, el, el cigarrillo. Para no pasarlo y, bueno, pero, y, y violar esta, esta, este, este protocolo que nos han indicado las autoridades exacto, sanitarias, Gaby. Exacto, sea, que además, exacto, lo mismo que el mate, en por la, ejemplo. Las o sea, si juntas, juntás, eh, digamos, la recomendación es no compartir el mate, ¿viste? la toalla tampoco, la que usamos para no sé, secarnos las manos, y bueno, el, con el cannabis pasa lo mismo, el cigarrillo de cannabis también podría llegar a transmitir si uno eh, puede estar infectado y demás, y eh, con, con ese apoyo ¿no? a la saliva que uno, que uno apoya el, el cigarrillo. Eh, eso por un lado, y por otro lado, bueno, lo más fundamental quizás es si uno suele estar saliendo, va al supermercado, a hacer una compra y después viene y, se, y no se lava las manos. Eh, bueno, cuando uno va a armar el, el cigarro, digamos, con todos los artefactos de armado, por ahí está bueno también higienizar un poquito eso. Pero es lo mismo que uno hace cuando ahora en estos momentos está cocinando, trata de higienizar y higienizarse un poco las manos, por supuesto, eh, antes de armar y tocar, y tocar la marihuana, básicamente, para armarla. Tal eh, así que, exacto. Es, un, y bueno, y por es último, un poco los cuidados que tenemos todos los días con otras exacto. situaciones y con las cosas que nos llevamos a la boca, básicamente. Totalmente, totalmente exacto. Por eso dije, no cambia mucho y no, y particularmente por ahí, eh, en esta época sí es importante resaltar que mucha gente no está consiguiendo los aceites o las pinturas de cannabis para uso medicinal, porque, bueno, mucha gente que produce... Y que, y que bueno, y que, y que vende, que intercambia, digamos, no está produciendo y no se está moviendo. Entonces hay mucha desesperación y en esto han surgido situaciones donde la gente empieza a compartir los goteros también. Entonces esa es la otra recomendación que estamos intentando transmitir, que es que bueno, que en esta época con menos... Menos razón, está bueno compartir los goteros y ni que hablar de tocar el gotero con la lengua, digamos, cuando uno apoya y, y toma las gotitas, eh, que esto es una recomendación en general, más allá de esta situación hoy con el virus el coronavirus. Eh, pero bueno, en estas instancias, de que mucha gente por ahí no está consiguiendo, suelen compartir entre familiares y demás, y eso también está bueno no hacerlo en estos momentos. Separando las gotas que va a necesitar cada uno con distintos este, administradores de, distinta, de una manera que sea bien cuidada. Eh, Totalmente. Gaby, ¿crees que jugamos un ratito y hacemos un pequeño ping-pong, te parece, con, con algunas cosas que, de las que me estás relatando y que están, están mostradas perfectamente en la fanpage de la Asociación Civil Ciencias Sativa, de la que ya hace tiempo nos hicimos amigos? Y bueno, bueno, ahí venían todos los consejos, justamente de la mano de una conocedora que ya más adelante nos va a contar algunas otras cosas de, por ejemplo, las reuniones periódicas, con distintos profesionales y demás, y cómo se está buscando legalizar determinadas situaciones que queremos que sean mucho más naturales. Gaby, previo a tocar tus elementos de armado, eh, lo venías diciendo recién, de armado, de consumo, hay que higienizarse, correctamente las manos, como así la superficie donde vas a armártelo. Y este, para las personas que, que, que consiguen alguna, alguna sustancia canábica en cigarrillos armados, Gaby, ¿qué, ah, ¿qué es lo que corresponde? Eso. Bien, eso me, me, me olvidé, está bueno. Eh, bueno, cambiarle, ¿no? Cambiarle el papelillo para, bueno, eso, evitar que eh, si, ello, eh, si ese papelillo o ese filtro eh, estuvo, digamos, en contacto con alguien, con alguna situación... Eh, que nos pueda llegar a comprometer, cambiar el papel. Que eso mucho ya no pasa, pero bueno, lo tomamos de unas recomendaciones también de unos compañeros de Colombia, porque bueno, eh, quizás tal vez a lo mejor eh, pasa que uno consigue un cigarrillo ya armado, ¿no? Eh, y así que, que, eso, y que eso no, también... todos, no todos o no todas pueden llegar a tener su cultivo para proveerse, y eso, también, supuesto, eso también ocurre. Eso, totalmente. Muy bien, de, los, de las pipas y de las tucas ya habías hablado, de los vaporizadores también, y podemos seguir con, este, lo, lo incluiste, digamos, porque pueden ser transmisores de virus, así que este, tenemos la, la, el cuidado de no compartir la tuca, de no compartir una pipa, este, y que hay que evitarlo, todo lo posible a eso, en todo caso, si hay un porro para compartir, lo cortás por la mitad y le das una mitad a cada uno de los participantes. O, sea, o se arman un poquito más finitos y, y, y se fuman en dos. En muy, dos bien, muy bien, muy bien. Ahora hay otras, otra cuestión que, que queríamos este, incluir en este ping-pong. ¿Qué pasa si tenés tos recurrente o tenés algún problema respiratorio previo? Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la recomendación, Gaby? Y bueno, ahí justamente. Eh, Para nosotros y para los médicos que, que están en ciencias activas, eh, hemos recomendado por ahí no usar esta vía inhalatoria, ¿sí? eh, por lo menos durante lo que dure esta cuarentena y hasta que uno esté bien seguro de que por ahí no le puede no le puede suceder o sea, algo de más riesgo y eh, se pueden utilizar otras vías de consumo como la inhalatoria, perdón, perdón, la, la vía digestiva, ¿sí? claro. consumirlo vía digestiva como las gotitas, pero uno puede hacer eh, sus brownies, sus galletitas con cannabis y consumirlo de manera digestiva eh, y acá bueno hay que tener un poquito en cuenta que la dosis eh, a veces, en realidad a veces no, eh, la duración del efecto cuando uno lo consume vía digestiva es mucho más larga. Exacto. Entonces tener en, cuenta, tener en cuenta que si uno va a realizar ese consumo, tener en cuenta que puede estar varias horas bajo el efecto y eh, quizás puede ser un poquito más potente para personas que no están Acostumbradas al consumo de cannabis. Vamos con cuidado entonces a la hora de la ingesta de la cannabis para que no haya Exacto. un subidón y no ponernos este paranoicos, ponele y acostumbrarnos a, a que va a haber unas horas como de picnic también. Exactamente, además, tener en cuenta eso, hay que salir súper antes, o al mercadito. Hay que ir al mercadito antes, imagínate cómo están de parabienes las personas que tienen terraza, pero advertimos en estos días, Gaby, no sé si te pasa que muchas personas revalorizaron sus techos sí, y eso hace totalmente. también hace, hace, viste, pues, la, la imagen esa del, del picnic se me viene recurrentemente a la cabeza porque <ríe> bueno en casa se usa, viste al atardecer, este, vamos al techo con el termo y el mate y tomamos totalmente. esa luz que está encopada y bueno, también por ahí hay quienes pueden llegar a estar pensando a esa hora en churretearse uno bueno, o algo por el estilo ahí totalmente estamos en tiempo de aislamiento estamos con Gaby Calzolari Hablando de, de cómo eh, ser preventivos contra el coronavirus y tratar de mantener una rutina. Este, también, Gaby, ¿es importante tener una rutina sí, con respecto a nuestros es, consumos? Eso vamos a, a charlar un poquito. El tema, no, cada uno tiene sus rutinas de consumo ya. El problema con el, con el aislamiento este es que a veces solemos eh, aumentar un poquito el consumo, y no solo de cannabis, ¿sí? Por ejemplo, entre mis amigos y demás hay mucha gente que aumentó el consumo de alcohol, ¿sí? porque bueno, eh, no está aburrido bueno esta situación, y particularmente con el cannabis lo que nos puede llegar a pasar es que bueno, aumentamos bastante el cannabis y como bien decíamos, por ahí nos puede, algunas cepas, algunas variedades de cannabis muy altas en THC pueden generar más ansiedad. Sí, o sea, sabemos que el cannabis de por sí es ansiolítico porque es un, un, un depresor del sistema nervioso y baja las revoluciones, pero muchas veces tiene que ver el, el estado en el que uno está y en la situación en la que se encuentra, eso se llama cuando uno estudia eh, el consumo de drogas en la gente, se llama el setting, ¿no? el, el, el lugar y el momento en el que uno está, que puede afectar un poquito negativamente si uno excede su consumo, y de, insisto, tiene que ver con las variedades de cannabis que uno consume. Sí, no son todas las mismas. Claro, Entonces, con lo potente que sea lo que, lo que estés usando, digamos. Totalmente, por supuesto. Si estamos eh, consumiendo por ahí eh, todavía alguna marihuana prensada eh, de muy baja calidad, por ahí esto no puede suceder. Pero con las flores cultivadas por uno y algunas genéticas muy altas en THC, podría llegar a pasar, pero como te digo, no a todo el mundo y a personas por ahí eh, predispuestas a, a tener más ansiedad o más paranoia, ¿no? Eh, que esas son dos cosas que puede el canal llegar a desencadenar, como te digo, en altos consumos, rutina diaria y variedades muy altas en THC. Muy bien, muy bien. Hay que tener entonces una rutina de consumo y hay que dosificar la cantidad que consumimos para, para no caer en el exceso, para a, eh, seguir colaborando con un ambiente saludable, así donde nos encontramos. Totalmente, total, eso es importantísimo. Muy bien. Hay otras cosas que tienen que ver con el estado de ánimo este, que le tocan a los que consumen, a las personas que usan cannabis y a los que no también. Este, ¿Es la hora, por ahí, de alguna persona conocida eh, con la que estamos teniendo convivencia, un familiar, una pareja que no consume? ¿Es, ¿Son estos días este, tan asiagos, por otro lado, Gaby, oportunidad para hacer una experimentación eh, Con, el, con la cannabis, ¿es recomendable la cannabis para conocerse más o para pensar de otra manera las cosas o, o, vamos, o habría que esperar a que estemos de vacaciones? y mira, Es una muy buena pregunta, la verdad que eh, conozco varias personas que están eh, experimentando con, con, con otras drogas incluso, no porque son etapas donde uno por ahí está con no mucha actividad, quizás algunas personas, una ¿no? No, actividad no tan... Eh, realmente fuera de la casa y, y dentro de la casa a veces son lugares seguros para consumir algunas drogas y experimentar por primera vez. Eh, pero bueno, sí, eh, siempre y cuando se pruebe esto, está bueno registrar eh, nuestro estado de ánimo si uno está medio depre encerrado y la verdad que no sé si es un muy buen momento, pero quizás tal vez ayuda a sobrepasar ese momento la verdad que es muy independiente es algo que siempre decimos también en los consumos, es como una eh, eh, es muy independiente, la, no solo la tarea que el consumo, no de cómo nos Nos afecta. Eh, puede ser que uno esté en un grupo de, de amigos, ¿no? Y a, a uno le dé un poco de risa y otro termine así durmiendo, ¿no? Es como los efectos distintos de, en cada uno. Pero la verdad que no, no, no lo veo como algo negativo, eh, pero sí estar como consciente de que, bueno, de que de que es algo nuevo y, y nos puede... Y a veces no, no eh, tenemos el efecto esperado, eso sí está bueno saberlo. Claro. sobre todo las primeras veces, sobre claro. todo las primeras veces saber que nos puede dar un efecto no deseado y si los conocemos y encima estamos con alguien eh, seguro en nuestra casa y con alguien simplemente hay que saber que el efecto va a pasar eso es bueno para tenerlo en cuenta los efectos de la marihuana pasan rápidamente una dos horas cuando se fuma así que eh, no es eh, o sea es una sustancia bastante segura como para probar Sí, por primera vez, eh, no como por ahí otras, exacto, claro. muy manejable, pero eso, teniendo en cuenta nuestro estado de ánimo y estar acompañado. Esa sería una buena recomendación también, no estar solo, eso está bueno. Y tener un buen guía es lo más recomendable siempre que vamos a hacer una expedición en un terreno sí, desconocido, exacto. así que eh, tener un acompañante, un acompañador o una acompañadora, este, es lo más recomendable. Gaby, exacto. este está bueno la conversación porque viste que de alguna manera nos la rebuscamos para, para estar como un poquito más afuera del closet, digamos, y eh, también que hace un ambiente más relajado para hablar de cosas que por ahí en otro momento este, tenemos más cuidado, ¿viste? Hay la, la audiencia, ¿cómo se lo va a tomar a esto si yo digo así, de esta manera, ¿viste? Bueno, supongo que eso también es un cambio que se registra con lo de la, con lo de la cuarentena, el aislamiento social, eh, pero no quería evitar preguntarte, y esta por ahí es una parte más formal también, si se quiere, sobre los proyectos de ley, el trabajo de la asociación, cómo, cómo, cómo cómo siguió desde que hablamos el año pasado el trabajo de la asociación y de ustedes junto a profesionales de distintas áreas y autoridades. ¿Cómo, cómo viene la mano con el, con los proyectos de ley y todo eso, Gaby? Bien, bueno, muy bien. Hemos avanzado bastante porque, bueno, a partir de este año, a partir de enero, en enero, febrero y marzo, hubieron tres reuniones muy importantes de lo que es la red de cannabis medicinal, en donde nuestra asociación participa con integrantes de CONICET y, bueno, en mi caso yo, que no soy miembro de CONICET, pero somos parte de la asociación, en eh, lo que es la red de cannabis que se conformó con gente de INTA, de CONICET, de universidades nacionales y, y, y ONGs de la sociedad civil para cambiar la reglamentación del cannabis medicinal. ¿sí? Hoy tenemos una ley que hace muy poquito, el 29 de marzo, se cumplieron tres años de la sanción de la ley, una ley que ya sabemos que es totalmente corta, ineficiente y que la gente realmente no logra abastecerse de cannabis medicinal en nuestro país. Entonces se está trabajando en varias comisiones distintas para... Eh, modificarla. Nosotros particularmente estamos en la del cambio del legal, en la reglamentación, porque bueno, nos gusta bastante y venimos eh, agitando muchísimo en este punto, y se quieren cambiar básicamente tres cosas. Una es la gratuidad de la sustancia, porque eh, esto no quiere decir que estemos en contra de que a la gente, por supuesto, eh, de bajos recursos, no eh, le, tenga posibilidad y derecho a consumir cannabis, sino que esto fue una trampa del gobierno anterior, para que eh, realmente no se acceda, porque gratis hoy en medicina no hay nada, alguien lo termina pagando, entonces necesitamos tener un sistema un poco mejor que, obviamente, que las personas que van al hospital público a conseguir otra medicación gratuita también lo sea con el cannabis, pero de alguna manera un sistema un poco sustentable para el Estado también, porque esa es la gran... El, el, el gran eh, digamos desafío que tiene el Estado hoy, cómo hacer para la gratuidad de la sustancia del cannabis, que sabemos que cannabis tampoco es faz, eh, eh, barato cultivarlo, entonces, para, para fines medicinales. Eso por un lado, por otro lado se está intentando cambiar eh, eh, una palabra que la verdad que, que es medicamento, que está en la ley, que solamente si nosotros ponemos medicamento a base de cannabis vamos a tener muchísimas restricciones muy, muy, muy altas en cuanto a eh, los eh, análisis de calidad que vamos a necesitar y queremos que además que esté la farmacéutica y los medicamentos farmacéuticos, estén los fitopreparados ¿sí? a base de cannabis que tienen menos restricciones a nivel de, no que no se van a hacer ensayos de calidad, no, no me malinterpreten, sino que los estándares y los ensayos clínicos que, que se necesitan para avanzar con la población son distintos. Y... Y por último, eh, ¿Y bueno, se, por supuesto, se puede reglamentar... Superar, claro, Gaby, ¿se puede superar esa vaguedad que hay ahí de la ley? ¿Se puede reglamentar bien eso para que después se Y está se pueda... difícil, la verdad que no quiero ser muy pesimista, pero está difícil porque hay, hay internas dentro del Ministerio de Salud Nacional que eh, están en desacuerdo con esto, ¿sí? Entonces, hoy la pelota está al lado del Ministerio, está del lado del Ministerio de Salud, porque ya se le enviaron varias propuestas, pero ¿qué pasa? Tenemos toda esta situación del dengue, el coronavirus y demás, que el cannabis está en un segundo plano, y esto no se va a, a, a empezar a debatir hasta que se solucione un poco la situación sanitaria mundial, me seguro, imagino, seguro, claro. acá en el país. Pero bueno, eh, por otro lado, y último y más importante que no dije recién, es que se está tratando de, por supuesto, reglamentar el artículo 8, que es el autocultivo del cannabis medicinal, que pareciera que para esto... Sí, hay bastante buena predisposición del Ministerio de Salud para avanzar con esto, eh, sí, pero no así para que, por ejemplo, un ONG, mañana, el día de mañana, nosotros tengamos un cultivo y podamos abastecer a nuestros socios, que tiene que ver con esto de porque nosotros como ONG nunca vamos a poder competir con una empresa farmacéutica para hacer un producto farmacéutico estandarizado y de alta calidad, porque eso requiere millones y millones de dólares. Sí, sí sí que sí. solo tienen las farmacéuticas entonces, y, y digamos esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros locos de Argentina, sino que eh, eh, así se implementó en Uruguay, así se está implementando en Colombia, que son pequeños y medianos productores de cannabis que le producen al Estado o le producen directamente como te decía, a sus socios, a sus participantes de, de, de, de la organización que tengan eh, así que bueno estamos intentando que eh, hay un amplio y, hay al, y al cambio pero bueno, tenemos que Que, que, que ver la letra fina todavía, un poquito mejor. Hay hay una, ahí, ahí se entrecortó, dijiste, hay una, ¿hay una predisposición o hay un bloqueo? Que... Sí, sí, no, no, no, no, no, hay muy buena predisposición ahí para está. el diálogo, para el diálogo y para el cambio de la situación, porque sabemos que esto no está funcionando, pero como te digo, no sé si como realmente nosotros eh, esperamos, pero bueno, vamos a seguir planteándolo como te digo ahora nos dio el el, el mundo nos ha dado un, un impas para que también nosotros podamos presentar eh, bueno más propuestas y pensar un poco entre los médicos y, y profesionales que estamos ahí eh, pensar una dinámica una dinámica porque la realidad está está, está difícil claro claro eh, eh, sigue, sigue siendo más o menos en el mismo punto de la discusión donde aquí y allá se, los estados siempre este, bloquean un poco, ¿no? Con la participación de las in de asociaciones intermedias estas o eh, dándole la posibilidad a los grandes laboratorios de quedarse con, con parte de la jugada. Este, totalmente, pero, pero... nosotros planteamos que tiene que estar todo. O sea, a nosotros no nos molesta que tenga un laboratorio porque la realidad, y la farmacéutica, porque la realidad es que en el mundo están en el mar mercado de cannabis y acá no vemos por qué no. El problema es que solo esté esa opción. Claro, ¿Sí? claro. Ese es el problema y que, y que por supuesto que el, eh, el autocultivo está dentro de las otras opciones que deben existir. ¿No? y eso también lo, lo seguimos debatiendo, eh, así que bueno, la verdad que es sorprendente, igual que eh, digamos en enero, el 20 de enero, estábamos todos ahí reunidos en Buenos Aires, en febrero igual y en marzo también, ahora nos corrió el coronavirus de Buenos Aires porque nos íbamos a seguir quedando allá por unas reuniones más, Que teníamos pendientes y nos tuvimos que venir todas a nuestras casas. Fue ahora el 13 de marzo. El 13 de marzo. Mirá vos. Exacto. y mientras, tan, eh... mientras tanto, paralelamente, Gaby, se estaban este, realizando periódicas jornadas, ¿no? Jornadas patagónicas eran de cannabis. Sí, jornadas patagónicas de cannabis, salud, cultivo y ciencia, que fue para la primera sesión y la segunda en Bariloche el año pasado, que fueron para presentar el proyecto eh, de, de que tenemos con, para un cultivo experimental con INTA, que ahí te pasó las las novedades y esa jornada se volvió a repetir en enero en el hoyo, sí acá en Chubut, cerquita de de Bariloche. Después se volvió a repetir en general con esa que nos invitó la municipalidad, es una localidad acá también de la provincia de Río Negro, a la mitad de, de la provincia y por último la Repetimos en el bolsón este año, fueron tres veces. Así que bueno, a full, la verdad que con mucha participación, fueron jornadas de presentación del proyecto la, para presentarlo y socializarlo a la comunidad, para sacar dudas y bueno, y de paso ahí vinieron algunos médicos y farmacéuticos a hablar sobre justamente calidad en, en los preparados y, y bueno, un poco de, de, de generalizado de información sobre cannabis medicinal muy bien eh, muy bueno eso sí, la verdad es que sí. entusiasma mucho Gaby porque hay mucha participación eso eso es este, sí, de la verdad que sí sí Y por último, bueno, contarles que el, el proyecto de, de Patagonia viene avanzando. Eh, tuvimos, bueno, justamente una de las veces que viajamos en marzo fue porque nos eh, reunimos con la ministra de Seguridad, ya que el ministerio de Seguridad fue, eh, es el ministerio donde ahora estamos eh, con los trámites, digamos. El ministerio de Seguridad, la Policía Federal, en realidad de Roca, ya fue a ver el predio, ¿sí? realizó el informe y ya lo mandó a la ministra de seguridad nuevamente para que ella ahora nos envíe eh, los requerimientos formales que nosotros necesitamos respecto a la seguridad para el cultivo y así sellito y vuelve el ministerio de salud para que podamos avanzar con la importación de las semillas que es el próximo paso que, que bueno que ya estamos también reavanzados nosotros estamos reavanzados solamente bueno falta burocracia del estado que como te decía ahora el ministerio de salud no va a firmar ningún papel hasta que esto eh, cual, relaje cual. un poco ¿no? así que Estamos todos muy ansiosos, tratando de no aumentar nuestros consumos para eso Definitivamente, definitivamente. Gaby, la verdad es que es un súper informe el que metimos y está muy bueno mantenernos así al tanto. ¿Sabés por qué? Porque en La Pampa somos muchos que queremos que seamos considerados parte de la Patagonia también. ¡Ay, totalmente! <risa> así que, total así que totalmente. para nosotros es importante lo que pasa ahí, lo que se siembra ahí, vamos a germinarlo entre todos ¡Gaby! ¡Ay, pero qué espectáculo! Totalmente. Una última y, y te, dejamos, te dejamos la tarde para vos completa. Eh, sí. la, la visión esa que aportaron algunos en algún momento de que el cannabis podía llegar a servir para combatir el coronavirus, podemos desterrarlo y arrancarlo juntos a, ese, a esa información, a ese fake de, news completamente fake news eh, exacto y eso viene es gracioso porque bueno viene de eh, una página eh, de internet que salió en, en febrero medio de febrero principio de marzo eh, donde bueno publicaron sí que había dos investigadores con nombre apellido y un laboratorio eh, que decían que una molécula específica el THCB combatía el coronavirus. Eso es totalmente falso, no existen esos investigadores en el Reino Unido, eran del Reino Unido, no existe esa página de internet, o sea, ese, ese laboratorio, perdón. Así que eso es totalmente falso, pero lo que sí sabemos, sí, es que eh, determinados cannabinoides inmunomodulan, es decir, modulan el sistema inmune, pero modular no significa que lo aumenten ni que lo disminuyan, significa que hacen algo que todavía no sabemos exactamente qué. Sí, porque sabemos hoy que el cannabis ayuda en un montón de eh, en enfermedades inmunodepresoras ¿sí? pero esto no quiere decir que el cannabis nos va a aumentar el sistema inmune como también escuchamos mucho por ahí ¿sí? Eh, son determinados cannabinoides en determinadas concentraciones y esto para nada está probado con el virus este nuevo que está dando vueltas es más, sabemos que es más anti, antibiótico, o sea que, que, que puede prevenir alguna infección de bacterias y Bacteriana, no de virus, claro. ni siquiera Y, y antinicótica, ¿entendés? Pero no de virus. Así que eso es completamente falso, pero lo que sí leí en una página muy interesante es que Canadá, que ya tiene el cannabis legal, hay ciertos médicos que presentaron, simplemente presentaron un ensayo para hacer un estudio con cannabis y los síntomas, lo de, de dolor, porque aparentemente los síntomas del coronavirus... Eh, traen mucho dolor, sí, y como ya sabemos que el cannabis actúa como un analgésico, simplemente estos investigadores presentaron al Ministerio de Salud de Canadá un ensayo para ver eh, si ayudaban los dolores por el por la enfermedad del coronavirus, pero no para ver si el coronavirus eh, lo iba a, a, a matar o digamos a curar. A ¿sí? eso a curar. Es Exacto, eso es completamente falso, así que nada continuemos, el que usa cannabis de manera medicinal y terapéutica que lo siga consumiendo pero no necesariamente tenemos que aumentar la dosis porque nos va a aumentar el, el, el, el sistema inmunológico, eso es, es falso también. Muy bien, muy bien, venía a, a cuento la aclaración porque hay muchas personas que al escucharnos hablar habrán hecho una relación directa con la pavada esa que la pueden haber leído la pueden haber escuchado y con Totalmente. eso con eso completamos el informe de hoy Gaby, la verdad es que es un gusto volverte a tener en la siesta que nos fue en Radio Kermés y Por supuesto no desaparece tu número de nuestra agenda, así que de vez cuando en cuando. Quieran. Bueno, buenísimo. Cuando y... quieran. Muchísimas gracias y bueno acá estamos para cuando necesiten. Listo, sí. listo, perfecto. Hasta luego. Está que anotado. Linda tarde. Igualmente, Gabriela Calzolari de la Asociación gracias. Civil Ciencias Activas, un abrazo eh, de la Asociación Civil Ciencias Activas y actualizando todo lo que hace saber para les usuarios.